a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy otra vez un episodio un poco diferente. Vamos a hablar sobre un verbo importante del idioma español. Vamos a hablar sobre el verbo haber. Hemos creado este episodio por un mensaje que Karen nos ha enviado a través de nuestro sitio web. En su mensaje, Karen nos comentó que conocía el verbo haber pero pensaba que sólo se utilizaba como verbo auxiliar. El verbo haber se puede utilizar con significado propio en muchas situaciones, que son las que vamos a explicar hoy. Si buscáis lo que es un verbo auxiliar en alguna enciclopedia o en un libro de gramática, os dirán que es un poco difícil definir con exactitud y precisión lo que es un verbo auxiliar. Es difícil porque hay que ser muy preciso y englobar muchos tipos de verbos diferentes. Yo voy a intentar dar una explicación bastante sencilla. Puede que no sea muy precisa. Si hay algún filólogo escuchándonos, siento si no soy muy preciso pero creo que el objetivo de la mayor parte de los estudiantes que no se escuchan es comprender los conceptos y no estudiar la filología. Un verbo auxiliar es aquel que acompaña a otros verbos o palabras para construir frases o significados que no serían posibles de otra forma. Digamos que el verbo auxiliar complementa el significado de la frase o lo modifica. Por ejemplo, el verbo haber se utiliza para construir los tiempos verbales compuestos, perífrasis verbales y otras construcciones en español. Es muy posible que en tu idioma materno existan también los verbos auxiliares, así que supongo que los conoces. En español hay varios verbos que se pueden utilizar como verbo auxiliar ser, estar, haber, andar, deber, llevar o seguir, por ejemplo. El significado propio del verbo haber. En este episodio no voy a hablar del verbo haber como auxiliar, sino del significado propio del verbo haber, es decir, del verbo haber cuando se utiliza como verbo principal. ¿Qué significados tiene el verbo haber para expresar obligación? El verbo haber se utiliza para expresar obligación, es decir, que algo es muy necesario. En este caso, gramaticalmente se considera como verbo auxiliar, pero lo he incluido en esta lista porque es una construcción muy utilizada en español. Por ejemplo, he de salir a las seis de la tarde. En esta frase he conjugado el verbo haber en presente de indicativo. Expresa que es obligatorio que salga a las seis de la tarde. Tengo algo que hacer a esa hora. Otros ejemplos. Has de limpiar la casa mañana. Esta frase significa que tienes que limpiar la casa mañana. Es una de tus obligaciones. Casi se puede considerar que te estoy dando una orden. Ha de estudiar lo que le gusta. En este caso estamos expresando que una tercera persona debe estudiar algo que le gusta. El sentido de obligación en este caso es algo más débil. Es casi como una recomendación. El nivel de obligación que expresa depende de la situación en la que se utilice. Generalmente sabrás que se trata de una obligación porque el verbo que acompaña a haber en estas frases estará en infinitivo. Voy a explicar otro significado del verbo haber. Para decir que algo ha ocurrido o está ocurriendo. El verbo haber También se puede utilizar para decir que algo ha pasado o está pasando en este momento. Hubo un terremoto en Ecuador hace unos días. Quiere decir que Ecuador ha sufrido un terremoto. Hay una tormenta. Quiere decir que en este momento está lloviendo, hay vientos, relámpagos y truenos. Otro ejemplo. Hay mucha gente en la calle. Quiere decir que en este momento están paseando muchas personas por la calle. Otro ejemplo. Ayer hubo una reunión de marketing. Vamos con otro significado. Para decir que es recomendable hacer algo. Como dije antes, el verbo puede utilizarse para expresar una obligación pero también puede utilizarse para dar una recomendación. En estos casos no expresa una obligación. Puedes hacerlo o no, pero es recomendable. Veamos un ejemplo. Hay que hacer deporte si quieres estar sano. Quiere decir que si quieres mantener la salud, debes practicar algún deporte. Otro ejemplo has de prestar atención para aprender con este episodio. Quiere decir que para que este episodio te sirva debes escuchar con atención. No es obligatorio, no hay ninguna ley que te obligue, pero debes hacerlo si quieres conseguir éxito. Vamos con otro significado. Para decir que algo existe. Uno de los significados más habituales del verbo haber es decir que algo existe o está en un sitio. Por ejemplo, hay tres plátanos en el frigorífico. Creo que esta frase es bastante sencilla de entender. Significa que si vas hasta el frigorífico y abres la puerta, encontrarás tres plátanos. Otro ejemplo, hay mucho dinero en la hucha. Quiere decir que tienes muchas monedas o billetes en una hucha que utilizas para ahorrar dinero. Vamos con otro significado. Para terminar, una discusión. A veces se utiliza el verbo haber para terminar de discutir con alguien. Discutir es un verbo que, en español, se utiliza para decir que estás hablando con alguien de forma poco amistosa. Por ejemplo, las parejas, de vez en cuando, se enfadan y discuten. Cuando estás discutiendo con alguien y quieres terminar la discusión, se suele utilizar una frase que utiliza el verbo haber. Esta frase es, y no hay más. Es decir, dices todos tus argumentos, todo lo que tienes que decir, y ya no quieres continuar hablando del tema. Así que dices la frase, y no hay más. Para hablar de las posesiones de alguien. La palabra haber se puede utilizar como un sustantivo masculino. Es evidente que en este caso no se conjuga. Os leo un trozo de la noticia de un periódico. Los investigadores descubrieron que en su haber existían varias empresas situadas en Panamá. La palabra haber, en este caso, se refiere a las posesiones de esa persona, todo lo que tiene. Tu haber es el conjunto de bienes que posees, tu casa, tus cuentas bancarias, tu coche y todas las demás cosas que tienes. Algunas expresiones con el verbo haber El verbo haber participa en algunas expresiones. Generalmente estas expresiones son lo que se conoce como locuciones verbales. Una locución verbal es un grupo de palabras que tiene un significado concreto y que se utiliza como una unidad. Muchas de las expresiones con el verbo haber están en desuso ya no se utilizan con mucha frecuencia. No se utilizan porque esa forma de hablar eh, suena un poco antigua, casi como si estuviera hablando una persona de la Edad Media. Sin embargo, otras expresiones sí que se utilizan. Por ejemplo, Esto no hay por dónde agarrarlo. Esta expresión se utiliza para expresar que algo no tiene nada bueno que es de una calidad muy baja o está muy mal hecho. Es una forma de decir que hay que hacerlo otra vez o de una forma diferente. Por ejemplo, esto no hay por dónde agarrarlo, tenemos que empezar otra vez. Hemos hecho algo y no ha quedado bien, así que tenemos que empezar de nuevo. Otra frase de este tipo es no hay de qué esta frase se utiliza cuando alguien te da las gracias por algo. Después de que te digan gracias, puedes contestar no hay de qué. Con esto quieres decir que no es necesario que te dé las gracias, que lo haces con gusto. Creo que hemos hecho un repaso bastante amplio sobre los diferentes significados del verbo haber. Recuerda escuchar este episodio varias veces para poder comprender bien todo el contenido esto es especialmente importante en este episodio ya que contiene información un poco más densa que otros episodios si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través de cualquiera de los medios que ponemos a vuestra disposición facebook twitter google o nuestro formulario de correo electrónico acabamos de abrir una cuenta en instagram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 y buena suerte.